Estamos en la Kermés de los Sábados y vamos a saludar ya mismo a Soledad Barruti, que explicábamos, es autora de Mala Leche, el supermercado como emboscada. Soledad, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, estás invitada en nuestra Kermés, un poco para hablar de este nuevo libro. Eh, ¿De qué se trata? Contalo y preséntalo vos. Bueno, Mala Leche es eh, una continuación de Malcomidos, Comidos, que es mi primer libro. Si bien es un libro que es independiente uno del otro... Eh, cuando hice mal comidos me centré en tratar de investigar de dónde venían los alimentos que llegaban a nuestra mesa y que tenían una mirada bastante inobjetable, por lo menos en qué eran alimentos, ¿no? Tipo, no sé, las carnes, las verduras, las frutas, los pescados. Eh, y en este libro lo que, lo que me enfoqué fue en tratar de entender qué eran los sustitutos de, de los alimentos las galletitas, los juguitos, todo lo que había ido ganando espacio cada vez más en la, en la mesa de todos y desplazando los otros alimentos que tienen sus problemas y que tienen sin duda eh, la necesidad de que resolvamos qué es lo que hay alrededor, los agroquímicos, los antibióticos, las granjas industriales y todo eso, pero siguen siendo alimentos, estos otros no. Entonces es un recorrido por el detrás de las marcas, por cómo se construyen estos objetos comestibles, cómo se venden, cómo se revisten de una aura de inocencia que hace que entren a todas las casas, que se utilicen para dar de comer a los niños, que nadie sospeche que, que hoy en día son los que estos alimentos, esta forma de comer está detrás de tantas enfermedades y de tantos problemas evitables. Bien, y a grandes rasgos, si, si tuviera, nosotros nos imaginamos, y además después de leer Malcomidos también, eh, que este, las recomendaciones para los ciudadanos y ciudadanas que nos nutrimos de supermercados en general eh, no son muy benévolas, digamos. Si vos tenés que dar un consejo a una persona respecto de cómo eh, hacerse de alimentos, ¿qué dirías? Yo les diría que hay que salir del supermercado, que el supermercado es una trampa perfecta para todos los alimentos, ¿no? para, estos, para este tipo de alimentos que digo que no son comida o que no deberían ser tratados como alimentos, y, y, para, las, y, y para las frutas y verduras tampoco es un gran lugar, eh, es un lugar donde se impone eh, como el, el, el precio injusto, donde la información está puesta al servicio de, de la publicidad y no al servicio de, de la información en sí misma. Me parece que hoy en día en todos lados hay espacios en donde la comida se resignificó, donde los productores eh, ofrecen directamente lo que producen y, y donde aparecen los productores que no producen solamente para vender, sino también con el propósito de alimentar. Y, y con respeto y con saber alrededor de, de, de todo eso, ¿no? Eh, no se puede producir o trabajar con alimentos como, como si se trabajaran con o sea, zapatillas o televisores. Y, y entonces y en supermercados sí está esa misma lógica. Es una lógica de shopping, es una lógica de, de aparente diversidad, de engaño y de manipulación sensorial. Entonces la primera recomendación es que salgan de ahí. Eh, Soledad, buen día, eh, Juan te saluda eh, ¿cómo, ¿Cómo influye la publicidad en todo esto? La publicidad es el, el, el gran confusor el, el, el, digamos, Es lo que, lo que dispara las ideas eh, raras que tenemos alrededor de los alimentos Equivocadas eh, Las que hace que eh, muchas veces eh, los niños estén más, más emparentados con estos comestibles Que con la comida de verdad porque presenta personajes, porque presenta eh, subrayados en las cajas de vitaminas, de minerales, de, de, solu de, de aparentes soluciones a problemas que no tenemos. Eh, la publicidad es, es un combo enorme, no es solamente la propaganda que sale en la tele, ¿no? Pero si nos debemos limitarnos a la propaganda que sale en la tele, el 85% de la publicidad de alimentos orientada a niños, por ejemplo, son de productos altos en azúcar. Eh, el, eh, el, el acompañamiento, o sea, el seguimiento que hacen las marcas de los, de, de los niños está en las escuelas, en la puerta de las escuelas, en los celulares, en las, en las redes sociales, eh, en todos los espacios infantiles, todos los, ca, cada lugar en donde hay niños se ofrece como un espacio de venta para, para vender alimentos que no, que no están buenos. Eh, entonces, es, es básicamente la, que, la, la, la publicidad es la que moldea, diseña y termina eh, condicionando la conducta alimentaria de, los, de las personas desde más de una infancia. Soledad, Nicolás te saludo. ¿Qué tal? Hola, bueno, Nicolás. Eh, hace un ratito mencionaste que había eh, por fuera de los supermercados otros espacios donde se estaba resignificando una alimentación o, o alimentos más sanos. ¿Están así, por ejemplo, en las ciudades grandes...? Sí, sí, en todos lados. Y sí. en las ciudades grandes tal vez más todavía, porque al haber más, más consumidores, eh, la oferta puede ser tímida, pero, pero aparece más rápido muchas veces. Y sí, yo acá en Buenos Aires eh, tengo por lo menos seis mercados distintos de, de productores directos, en los que, entre, los que voy, eh, entre los que voy cambiando mi compra según lo que ofrecen, según los, la cosecha de, de esa semana... Eh, que llegan a mi casa, también tengo una verdulería en la esquina, a, a dos cuadras eh, de, de productores de la, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que son productores que se juntaron en cooperativa y que trabajan eh, no solamente con agroecología, sino con reconversión de los, de la, los productos tradicionales a, a, a este sistema de, de, alimenta de producción sin venenos. Eh, la verdad es que cada vez hay más. Lo que pasa es que hay que darle eh, visibilidad. Muchas veces lo que no tienen es visibilidad. Claro. ¿Y, en, ¿Y el mito ese de que son más caros, están así o no? No. no o sea, el, cuando vas al supermercado y te tratás de abastecer ahí de frutas y verduras de temporada, los precios son caros y los alimentos son malos. Acá lo que hay es una forma de compra diferente. Vos podés comprar, por ejemplo bolsones de alimentos y eh, que te venga lo que cosecharon, ¿no? Y lo, lo que más cosecharon. Entonces, vos compras por 7 kilos, por 12 kilos, no elegís eh, qué es lo que viene, te viene según la temporada. Y eso para mí está bueno porque lo que te permite es eh, descubrir cosas que tal vez no, no hubieras comprado, ser más creativo en la cocina, comer de estación sí o sí y ahorrar un montón de plata, porque esos bolsones de, eh, no sé, 12 kilos, por ejemplo, te salen 600 pesos. Y vos con el mismo 600, que sacamos de hacer es que la verdulería del supermercado, te llevas la mitad y cosas malas. Entonces, eh, hay que ver en qué. Si sí es más caro eh, en productos que son de origen animal, eh, tanto en carnes como en huevos, como en lácteos, en esas cosas, es más caro. Y para mí tiene una lógica que es que la producción industrial intensiva no es barata. Está externalizando los precios y no te está poniendo el precio real nunca. O sea, nunca pagan la contaminación, no pagan el trabajo esclavo, no pagan eh, los, eh, los eh, establecimientos en donde se utiliza una gran cantidad de agroquímicos, en donde se utiliza una gran cantidad de, de drogas, eh, todas esas cosas terminan siendo pagadas por los consumidores, con su salud, por los animales, con, con su sufrimiento, por los empleados mal pagos, eh, es todo un círculo de, de problemas que, que va creciendo con esa falsa idea de comida barata. Soledad Barruti, autora de Mala Leche, te pregunto, eh, ¿cuál ha sido la reacción de las eh, empresas frente a tu, tanto al libro anterior como frente a este? ¿Y si las han consultado hasta qué punto eh, de, para sí, conocer la, la, el información? Libro está, el, el libro está atravesado totalmente por, por empresas, por, la, por mi visita a ellas, por la voz de, de algunas personas dentro de ellas, por lo que yo veo que hacen sobre la sociedad, eh, por el análisis de, de profesionales de la salud con respecto a sus productos. Ahí, ahí de todo, la verdad es que no, no tuvo una, eh, una respuesta de, de, ni, de ninguna empresa directamente, eh, sí de, de sus enviados eh, disfrazados de profesionales de la salud que, que muchas veces actúan como los mejores promotores de las marcas, ¿no? Desde nutricionistas famosos hasta. Eh, hasta sociedades pseudocientíficas que trabajan con publicidad de distintas marcas. Eh, eh, como desde ahí sí tuve unas críticas muy feroces, sin ningún tipo de, de asidero eh, en, el, en el material en sí. No es que criticaban algo del libro que veían mal, sino que criticaban la sola existencia del libro en defensa de un negocio. Uh -huh. Y, y respecto de, del Estado, ¿crees que ha habido a, a, tu, a tu investigación, que de eso se trata, alguna respuesta acorde de los organismos encargados de los controles o de incluso... Mira, sí, hay, hay personas que están trabajando eh, o intentando trabajar en alimentación saludable dentro del Ministerio de Salud, que, que sé que lo están leyendo y sé que tienen ganas de trabajar con el material dentro de esas campañas que espero que alguna vez salgan del ex Ministerio de Salud, y Secretaría, eh, digo, eh, todo, todo lo que sea trabajo del Estado para el, para, para el bien social eh, está bastante eh, oradado en este momento. ¿no? No, hay un, no, no hay ni mucha inversión ni mucha preocupación, o ¿no? no pareciera, eh, no hay espacio para que las personas que se preocupan dentro del Estado por estas causas tengan mucha visibilidad. Pero sí existen, sí están y sí están intentando hacer las cosas un poco mejor. Entonces, si, si logran tener algún pequeño espacio, eh, no sé, hay, hay ideas en nuestro país de generar una etiqueta total de alimentos para que las personas cuando van al supermercado identifiquen rápidamente cuáles son los productos que no están bien. Eh, hay idea de limitar las publicidades, hay propuestas de ley para, para eh, aumentar los impuestos a, a los productos más dañinos. Todo eso está y está dentro de personas que trabajan en el Estado. El tema es, bueno, si, si se les puede abrir un espacio de trabajo real y, eh, si, y si se puede eh, de alguna manera aplacar los otros intereses que existen, que son los que tienen que ver con la agroindustria, con, el, con las personas del Estado que trabajan para las marcas. Bien. Eh, profesionalmente sos más conocida, por supuesto, por estos dos libros, pero eh, en el día a día, ¿esta es tu dedicación, tu especialización? ¿O trabajás eh, de qué manera y dónde? Sí, trabajo eh, dando talleres, dando charlas, eh, escribiendo a veces, en participación en distintos medios, como todos los que trabajamos en periodismo, todos los periodistas, eh, hacemos de todo bien Bueno Soledad, bueno, agradecemos el, el contacto y si querés agregar algo más por supuesto te escuchamos No, les agradezco muchísimo y espero que tengan una muy linda tarde y muchas gracias por el espacio Gracias de vuelta Hasta luego Soledad Barruti, autora de Mala Leche, el supermercado como emboscada Después de haber hecho mal comidos hace cinco años, esta obra es una continuidad de aquella